Y bueno, el tema es exactamente así. Yo no soy organizador, sino que voy a ayudar a ser anfitrión.、Uh -huh. La juventud radical, la conducción de la juventud radical de la corriente de opinión nacional, se reúne a, en una jornada de reflexión y discusión política en un campo cercano a la barría, para acampar allí los p i d e s y van a discutir en, durante un fin de semana、eh, bueno, la situación partidaria, la situación política nacional, el escenario nacional el futuro、mmm, del. Del país y del partido, y el accionar y el rol de los jóvenes en, en esta nueva Argentina, ¿verdad? Y me parece muy auspicioso que este nivel de discusión política se recupere, porque así está el semillero, así están los cuadros políticos que vamos a necesitar para, para gobernar cuando nos toque el turno, que p e d i m o s sea en el 2011. Va a venir Federico Torani, efectivamente, el sábado media tarde,、eh, vamos a. Por lo menos o a veces hacemos conferencia de prensa, recorremos los medios, o sea que el sábado a la tarde es í a complicado para, para los periodistas, pero ahí recorremos los medios. Y luego va a ir al campo a exponer, se queda a cenar allí,、eh, d u e r m e e n l o a la b a r r i y muy temprano e l domingo se va a su casa a la plata. Uh -huh. eh, Lanceta, eh, esta, esta recorrida que está haciendo Estorani, digamos, se enmarca en qué? En, digamos, en, en ir incentivando a los jóvenes a que vuelvan, a, a como usted bien decía, a, a dedicarse a la política.、Eh, lo está haciendo, digamos, en el marco de la próxima campaña. ¿Piensa postularse a algo Estorani?、Eh, ¿Actualmente en qué estado está la Unión Cívica Radical, no, Federico Estorani?、No, o、no, Estorani no se piensa postular a ningún cargo, al menos no, no lo ha manifestado. El... Eh, va donde lo llaman, sobre todo los jóvenes, porque tiene mucha experiencia para aportar. Es uno de los cuadros políticos más importantes del radicalismo,、eh, por su formación intelectual, su experiencia política.、Y、fue muchos años diputado, presidente del bloque, ministro del Interior. Es un hombre que e va a r e c á t e d r a de Derecho Político en La Plata, profesor honoris causa en o <risa>、bueno, tiene, tiene algo para decir siempre, ¿no? Y sobre todo, b u e n o son los jóvenes y me parece bien. Y él siempre está dispuesto en estos escenarios, con bajo, como Greco dice siempre, para, para dar una mano a lo que es el futuro de, de la estructura de todo partido político, son sus cuadros políticos. ¿no? Bien, Lanceta, le cambio de tema、eh, y me gustaría en, en su voz algún balance de este año legislativo en donde、eh, la oposición, digamos, al, al gobierno de, de Cristina Fernández,、eh, quizá. Había prometido、eh, algunas cosas que no pudo cumplir debido a, ¿a qué? Bueno, a ver,、eh, yo no tengo la misma visión. Primero, que la oposición no es una oposición, es una multiplicidad de partidos y sectores de distinta atracción política que, no kirchneristas, conformamos、eh, en un acto de madurez política y gran esfuerzo, en el cual me siento orgulloso de haber sido p a r t i c i p e activo. Aquel 3 de diciembre del año pasado, cuando logramos converger en un armado donde las políticas centrales de política s parlamentaria s podíamos empujarlas de, de común acuerdo, y tuvimos este éxito、eh, en lo siguiente: la primera cosa era poner l e f r e n o al gobierno. El Congreso d e s c o n o c í una escribanía a partir de ese momento por el armado que pudimos hacer, eso no es un dato menor. Si、uh -huh. vos me decís la producción legislativa efectiva, bueno, diputados tuvo producción importante, pero nos encontramos con el corsé del Senado, que obviamente tenía una realidad distinta. El Senado se renueva por tercio y nosotros por mitades. Pero digo, Lanceta, yo a lo, a lo que voy es a lo que por ahí quizá la opinión pública esperaba y lo que efectivamente pudo, pudo hacer este, este armado, como usted bien lo describía. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor la opinión pública se generó e algún sector una expectativa distinta o algún candidato q u e excedió en la propuesta discursiva. Vemos que este es un, un sistema presidencialista donde el que gobierna es el poder administrador, el poder ejecutivo. Nosotros no co-gobernamos, simplemente、eh, sancionamos leyes que luego tienen la posibilidad de vetar el poder ejecutivo, como he hecho con el 82% más por caso. ¿verdad? Uh -huh. de, este, de este punto de vista, si la sociedad、eh, pretendía obtener un resultado que nosotros le cambiásemos el modo operandi a los Kirchner, y bueno, la verdad que en esa expectativa no hemos podido cumplir, p o e n a p r o h a b l e p o r o m e t i c e q e la p r o m e t i d a ha sido irresponsable.、Eh, yo creo que se hizo mucho más de lo que se pudo y lo que se esperaba, porque en, en la historia parlamentaria argentina no hay antecedentes de que un armado con tanta heterogeneidad política de la centro izquierda a la centro derecha. h a y á han podido converger en temas centrales, sobre todo en cuestiones institucionales y sociales también,、eh, que pudieron hacer que tuvieran media s s a n c i o n en algunos casos, s a n c i o n en otros con veto del 82% móvil, y sobre todas las cosas, un freno a la impetuosidad que le imprimía el k i r c h n e r i s m o a la dinámica legislativa, donde la ley de medios entre un lunes y el miércoles, por ejemplo,、uh -huh. cuando eso tenían una mayoría abrumadora.、Uh -huh. Bueno, eso cambió. Pero por supuesto que nosotros aspiramos a cambiar cosas más importantes, por eso aspiramos al gobierno del 2011. Bien, bien, bien.、Eh, Lanceta, seguramente la discusión del, del 2011 va a dar para, para una charla exclusiva y todo lo que se va a, a venir en este año electoral, donde vamos a, a tener dos. Eh, dos comicios, ¿no? Porque entre las, las internas y lo que luego serán las generales va a haber、eh, dos comicios, do, dos jornadas de participación cívica. Seguramente en estos días nos vamos a volver a comunicar con usted para que nos cuente sus expectativas y sus proyectos de cara a, al próximo año.